A IB3, ràdio, full de ruta. El moviment nacionalista a Puerto Rico acaba de perdre la fou la principal figura durant mig segle. L'Olita Lebron va morir el passat dia 1 als 90 anys. La seva desaparició suposa la pèrdua d'un referent, però el naixement d'un mite. A full de ruta creiem que és un bon moment per conèixer els arguments dels nacionalistes portoriquenys. L'illa caribenya, recordem-ho, és un estat lliure associat als Estats Units i molts opinen que això no deixa de ser un tracte colonialista. Per sortir de dubte, saludem el secretari de Relacions amb Nord-Amèrica del Partit Independentista Puerto Riqueño, la ex sanador Manuel Rodríguez Orellana. Señor Rodríguez Orellana, buen véspera, buenas noches. Eh, buenas noches a ustedes y mi excusa porque no domino el catalán. Ah, no, eh, no, se, no se preocupe, le haremos las, las, las preguntas en castellano. Eh, ¿Qué significa Lolita Lebrón para el movimiento independentista puertorriqueño? Lolita Lebrón es eh, las, la esperanza y el convencimiento eh, de que Puerto Rico va a ser libre eh, un día. Eh, porque Doña Lolita, eh, como le decíamos cariñosamente, los que tuvimos la dicha de conocerla y compartir con ella, eh, era el ser humano más eh, noble, más dulce, eh, más suave y más firme en sus convicciones que yo he conocido en mi vida. Eh, Doña Lolita eh, representa todo lo que representa la lucha por la independencia de Puerto Rico contra el imperio más poderoso en la historia de la humanidad. Si por alguna acción va a pasar a la historia, Lolita Lebrón, sin duda será por el asalto a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos el 1 de marzo de 1954. ¿Qué supuso aquella acción para el movimiento nacionalista puertorriqueño? Bueno, primero y antes de entrar en eso y ponerlo en contexto, eh, yo creo que lo que más representa, doña Lolita, son los 25 años y 11 meses y 6 días que estuvo presa en una cárcel de los Estados Unidos, sufriendo las condiciones más ignobles que se le puedan hacer a un ser humano, eh, y con la constancia con que estuvo allí, y no claudicó, a pesar de las ofertas que le hicieron, de que si tan solo decía que se arrepentía, podía salir de la prisión. Y ella dijo que no iba a claudicar, y no claudicó. Finalmente el gobierno de Estados Unidos, por la presión internacional, eh, tuvo que liberarla incondicionalmente. Lo que ocurrió en el 1954, el primero de marzo de 1954, es que eh, hacía un año la Organización de Naciones Unidas había sido engañada por el gobierno de los Estados Unidos eh, para que creyera que Puerto Rico había logrado su descolonización, su autodeterminación e independencia. Y la realidad es que no fue así, nada cambió. Eh, y doña Lolita Eh, lo que hizo fue liderar un grupo de eh, miembros del Partido Nacionalista de Puerto Rico eh, para entrar al Congreso y llamar la atención, no del Congreso, llamar la atención del mundo entero hacia la situación colonial que padecía y todavía padece Puerto Rico. Eh, Doña Lolita eh, ha dicho, dijo en, en innumerables ocasiones, que ella fue allí a morir. Eh, no disparó a nadie, disparó al pecho eh, y llevaba eh, consigo una nota que decía, he dado mi vida por Puerto Rico. En vez de que la mataran, la, eh, la encarcelaron por 25 años con una serie de cargos eh, absurdos, de sedición, etcétera, etcétera. Eh, y doña Lolita, eh, nunca repito, nunca claudicó, cuando salió de la prisión continuó en su lucha firme al punto de que volvió a desafiar las leyes de los Estados Unidos en la isla municipio de Vieques, que esta vez uniéndose al Partido Independentista Puertorriqueño y otros grupos que estábamos haciendo desobediencia civil pacífica en las playas que estaban ocupadas por la Armada de Guerra de los Estados Unidos y Igual que muchos otros de nosotros, ella también padeció prisión, estuvo presa 60 días, por lo que inclusive dentro del esquema jurídico norteamericano eh, son una, en, es, no es nada más que un delito menos grave. Eh, pero um, la Corte de los Estados Unidos en Puerto Rico se lució en su arbitrariedad eh, dando eh, sentencias eh, incoherentes, eh, inconsistentes, eh, y a doña Lolita, que una señora ya de 82 años, eh, condenándola a dos meses de cárcel. La pérdida de Lolita Lebrón es sin duda una noticia triste para el movimiento nacionalista puertorriqueño y coincide casualmente con, con una noticia más alegre, como fue la, la liberación de Carlos Alberto Torres, un Así activista es. que llevaba 30 años encarcelado en, es, en los Estados Unidos. ¿Qué, ¿Qué nos puede contar de este caso? Bueno, de ese caso es que eh, realmente él no se le vincula con ningún acto delictivo, meramente con ser miembro de una organización que algunos de sus miembros eh, alegan haber cometido actos delictivos. Pero contra él específicamente, de nuevo, era el delito que se utiliza en las Cortes de los Estados Unidos, en los tribunales de Estados Unidos, cuando no tienen nada que eh, presentar de prueba jurídica, eh, Eh, robusta o convincente eh, de que eh, fue eh, sedición eh, actos sediciosos que quiere decir cualquier cosa en la historia de los Estados Unidos se ha utilizado para suprimir movimiento obrero para suprimir movimientos de derechos civiles y, y principalmente se ha utilizado para suprimir a los movimientos independentistas eh, y descolonizadores eh, de Puerto Rico uh -huh. Uh, ¿Todavía quedan presos políticos puertorriqueños en los Estados Unidos? Quedan dos. Eh, eh, uno de ellos, eh, eh, Oscar López, eh, particularmente lleva mucho tiempo allí eh, y Oscar López eh, eh, ha estado enfermo y padece unas condiciones. Bueno, las cárceles en donde colocan a los nacionalistas, a los presos políticos puertorriqueños, eh, desafían cualquier concepto de civilización. Eh, no es de un país civilizado encerrar a alguien por 24 horas al día, por 23 horas al día, en una eh, en una celda de eh, apenas eh, dos metros eh, por, eh, por metro y medio eh, de, de, de, de tamaño, ¿no? de, de, de largo y de ancho. Eh, y me parece que y sacarlo solamente un día a la semana por una hora a a estar al aire libre. Eh, eso es una cosa eh, realmente eh, descomunal, es una cosa eh, in, inhumana, injusta y este tipo de cosas eh, el mundo no lo sabe. Estados Unidos da una cara de civilización y de progreso, pero en el, en el, en el cuarto de atrás de la casa lo que tienen es un, es una, un horror de torturas a la justicia. Una, una postura curiosa no teniendo en cuenta lo que Washington le pida lo pide a Cuba insistentemente en materia de derechos humanos no así es así es eh, y bueno, ciertamente eh, a mí me parece que lo de Estados Unidos eh, tiene que cambiar en el caso de Puerto Rico eh, Puerto Rico desde la guerra de Estados Unidos contra Cuba en el 1898 en que obtiene a Puerto Rico como botín de guerra eh, Puerto ha sido un bastión militar eh, un punto estratégico para la geopolítica de los Estados Unidos y desde Puerto Rico es de donde durante el siglo XX salieron todas las invasiones e intervenciones militares e ilegales a los países de la, de la América Latina eh, ahora Ya finalmente en Vieques, en la lucha de Vieques, gracias a gente como Doña Lolita y por el Partido Independentista puertorriqueño y otros movimientos eh, independentistas en Puerto Rico, eh, se fue, sacamos a la Marina de Guerra de los Estados Unidos, de la isla municipio de Vieques, donde bombardeaban día y noche, sin importarles el bienestar de los eh, habitantes de esa isla, municipio, eh, 10.000 personas que vivían allí y por 60 años estuvieron haciendo eso, además de las atrocidades que cometían contra la, la, las muchachas del, eh, del pueblo. Eh, eso es histórico y hay una gran novela escrita al respecto, el Capitán de los Dormidos, de una escritora cubano puertorriqueña que se, se llama Mayra Montero, en donde se documenta eh, toda esa, eh, esa historia nefasta eh, de los Estados Unidos. Finalmente, la presión moral, las armas morales, eh, pudieron más que las armas mortales del, de, de la Armada de Estados Unidos eh, y tuvieron que irse. Eh, ya ahora Puerto Rico no tiene ninguna razón de ser para mantenerse como colonia. Y como colonia quiero ser bien claro en esto, porque se le llama engañosamente a Puerto Rico un Estado libre asociado. Y esas son tres mentiras, una detrás de la otra. No es un Estado en ningún sentido de la palabra, en el sentido jurídico de una nación-Estado, ni en el sentido eh, de la provincia de Estados Unidos, que se llaman Estados, eh, ni es libre porque no puede negociar con nadie a menos que Estados Unidos lo permita, no puede relacionarse con nadie a menos que Estados Unidos lo permita, y no es asociado porque no puede haber una asociación válida entre amo y esclavo, entre metrópoli y colonia. Ese es un tipo de asociación eh, que está proscrito ya por el derecho internacional. De manera que lo que hay en Puerto Rico es meramente, ha habido 112 años eh, de una de crear una dependencia social, Eh, sobre eh, lo que Estados Unidos dice que son sus dádivas. eh Lo que transfieren a Puerto Rico neto en un año es lo que gastan en un mes en Irak. Y sin embargo se llevan de aquí seis o siete veces más, no para el pueblo norteamericano, sino para las multinacionales, las compañías, las corporaciones foráneas eh, que se estaban establecido en Puerto Rico, que en su gran mayoría son corporaciones norteamericanas. Eh, de verdad que yo creo que esto es, eh, es, una, eh, es un anacronismo, no tiene razón de ser, eh, y lo único que queremos los independentistas puertorriqueños es la libertad de relacionarnos con todos los demás países del mundo, incluyendo con Estados Unidos, eh, en buenas eh, relaciones de amistad, cooperación y comercio, eh, pero no bajo los términos eh, de la prisión de la franja y la estrella eh, que representa la bandera de los Estados Unidos en Puerto Rico. Por lo tanto, según dice, un ciudadano de Puerto Rico no tiene los mismos derechos que un ciudadano, digamos, de Arkansas o o de, o de Alaska, ¿no? por No, no, aquí aplican todas las leyes que hace el Congreso de los Estados Unidos y Puerto Rico no tiene absolutamente nada que decir al respecto. Lo que tiene es un delegado en la Cámara de Representantes que tiene voz y no tiene voto eh, y de vez en cuando utiliza la voz para eh, para pedir una limosna eh, porque el, el, el terrible del colonialismo, es la dependencia que crea en unas mentalidades que piensan que no pueden hacer nada. Hay otros países más pequeños que Puerto Rico, más poblados que Puerto Rico, eh, con los mismos pocos recursos naturales que Puerto Rico, que en los últimos 20 o 25 años eh, han, se han desarrollado enormemente, y Puerto Rico no se ha desarrollado más que nadie, se ha al contrario, ahora mismo tiene un crecimiento negativo en su economía, mientras que la América Latina, eh, de quien nos decían que nos habían salvado los americanos por eh, la dominación, eh, tiene un crecimiento anual de, proyectado de 4,5 o -5%, 5%, y Puerto Rico tiene un crecimiento negativo. Eh, yo creo que eh, ya es hora de que se caigan estos mitos, y no es cuestión ahora de la votación una u otra. Hay cosas que no son susceptibles de ser, eh, de ser sometidas a votación. Si de eso dependiera, los negros en los Estados Unidos todavía estarían sentándose en la parte de atrás del autobús. Eh, fue porque des desafiaron unas leyes injustas que habían aprobado las mayorías blancas en los Estados Unidos. Eh, y en Puerto Rico, de lo que se trata es de que hay una situación jurídica, moral, económica y política que ya es insostenible. La, la, la civilización ha adelantado lo suficiente de manera que ya esto no se debe permitir eh, y yo espero que los países eh, libres del mundo, los países que han ya eh, se han despojado de sus colonias, eh, ahora insistan en que Estados Unidos haga lo mismo. ¿Hay algún tipo de, de negociación o de, o de conversación abierta con la administración norteamericana para arreglar la situación de Puerto Rico? Pues mira, en el pasado la hubo y yo personalmente estuve a cargo eh, de muchas de esas eh, negociaciones y de organizar encuentros, etcétera, Pero desgraciadamente el señor Obama, eh, con un liberalismo flojón, eh, no ha hecho absolutamente nada y lo que ha hecho es decir que él es neutral, eh, que a mí me parece absurdo que el primer presidente eh, afroamericano de los Estados Unidos diga que es neutral ante una situación como la del colonialismo. Me parece tan espantoso como decir que uno podría ser neutral ante el apartheid en el África del Sur. Eh, yo creo que hay que tomar bandos y hay que tomar los bandos de la libertad, de la descolonización, de la justicia eh, y me parece de la civilización. Y el señor Obama ha sido sumamente tímido, sumamente parco eh, y desde luego todavía estamos por eh, por ver si cumple alguna de las promesas eh, que hizo durante su campaña. Pues uh, habrá que estar pendiente de cómo evoluciona esta situación. Manuel Rodríguez Orellana, muchas gracias por atender uh, la llamada de IBT Radio y alumbrarnos con la historia de, de su país, que aquí realmente es, es poco conocida. Un placer estar con ustedes y le, las felicitaciones a ustedes eh, por preocuparse de escuchar el lado que usualmente no se permite que se escuche internacionalmente. Pues eso es lo que siempre intentamos en este programa. Muchas gracias, señor Rodríguez Orellana. Buenas noches. Sí. Adiós, buenas noches. ahí Full de ruta.